Bismillahi rrahmani rrahim Alif lam mim Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente. El Misericordioso. Alif lam mim Gulbatirum Los bizantinos han sido derrotados por los persas. Fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun En los territorios más próximos a la península arábiga, en la Gran Siria. Pero tras esta derrota, Serán ellos los vencedores. Fi bi d'sinin. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Dentro de pocos años. Tanto lo sucedido anteriormente, la derrota de los bizantinos,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 yanṣuru man yashā'u wa huwal-'azīzur raḥīm de la victoria de Allah Él da la victoria a quien quiere y Él es el poderoso el misericordioso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 Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhiratihim ghafilun Conocen solo lo superficial de esta vida terrenal mientras que viven despreocupados de la eterna. Awalam yatafakkaru fi anfusihim مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِالْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 Y cuando llegue la hora del juicio final, los pecadores que negaban la verdad se desesperarán. Y cuando llegue la hora del juicio final,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 Fa ammal ladhīna āmanū wa 'amiluṣ-ṣāliḥāti fa hum fī rawḍatin yuḥbarūn Kienes hayan creído y actuado rectamente se regocijarán en uno de los jardines del paraíso Wa ammal ladhīna kafarū wa kaddabu bi ayatina wa liqa al-akhirati fa ulai ka fil adhabi muhdharun mas quienes no hayan creído y hayan negado nuestras leyes y el encuentro con la otra vida serán conducidos al castigo del fuego Fasbuhana Allah hina tumsun wa hina tusbihun Glorificado sea Allah al anochecer y al amanecer. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashian wa hina tuzhirun Ya el pertenecen todas las alabanzas en los cielos y en la tierra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 Así es como resucitarán. ¿Creen en las señales de que os he creado de polvo, y luego, si sois hombres, tendréis de nuevo? Y entre las pruebas de su poder y magnificiencia,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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ يِنْتَرِ لَاسْ بُرُبَاس دِ سُودِر يِ مَغْنِفِسيِنْسِيَا إِسْتَا لَا كْرِيَاسِيُون دِ لُوسِيِلُوس يِ دِ لَاتِيِرَا يِ سُو دِيرْسِيتَادِ دِ لِينْغْوَاْسِ يِ رَاسَاْس ciertamente en esto hay evidencias de su poder para los dotados de conocimiento u min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahari <risa> wabtigaukum min fadli Inna fī thālikā la āyātīn li qawmī yasmāūn Y entre las pruebas de su poder y magnificiencia Está su descanso Tanto de noche como de día Y la búsqueda de su favor Ciertamente En esto hay evidencias de su poder Y la búsqueda de su favor para quienes escuchan y se benefician de la exhortación. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 y todo lo obedece. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'eeduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Wa lahu al-mathalu al-a'la fi al-samawati wa al-ard. Wa huwa al-'aziz al-hakim. Él es quien originó la creación y la reproducirá al resucitarlos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 ḍaraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakā fi mā razaqnākum HAL LAKUM MIMMA MALAKAT AIMANUKUM MIN SHURAKA FI MA RAZAQNAKUM FAN-TUN FEEHI SWA'A FAN-TUN FEEHI SWA'A TAKHAFOONAHUM KAKHIFATIKUM AN ANFUSAKUM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 balittaba'alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilmin faman yahdi man adhallallah wama lahum min nasirin i singembargo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 Temanlo. Realicen el salat y no sean de los idólatras. Min alladheena farraqoo deenahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun No sean de esos que han creado divisiones en su religión, fragmentándose en sectas, de manera que cada una de ellas Está complacida con lo que sigue. Y si se despega el Señor, le manda a Dios, los que le mandan a Él.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 am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa kazzalnasem wasbiado una solida prueba que justifique lo que adoran y equiparan con allah wa idza adaqna an nas rahmatan farihu biha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 Awalam yaraw anna Allaha yabsutu <tos> ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir Inna fi dhalika <de> laayatil liqaumin yu'minun Akasu nawankhal la <febre> no qoncede provision abundante a quien quiere y se la restringe a quien quiere Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. Fāātidha <risa> al qurbā haqqahu wa al miskīna wa abnā al-sabīl. Thālika khairun lil ladhīna yurīdūna wajahallāhi wa ulāikahumul muflixūn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 مِنَ الرِّبَا الَّذِي يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaa'ikum may yaf'alu min dhalikum min shay'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 Los hombres se separarán en dos grupos. Man kathara fa alayhi kufruhu wa man amila salihan fali anfusuhum yamhadun Quienes hayan rechazado la verdad sufrirán las consecuencias de su rechazo. Mas quienes hayan obrado rectamente abram preparado para ellos mismos su lugar en el paraíso li yajzi alladhina amanu wa amilussalihat min fadli innahu la yuhibbul kafirin así recompensará a Allah con su favor a quienes hayan creído y obrado rectamente Él no ama a quienes niegan la verdad. Y de los ayas, el rey de la vida es un maldito, y no le digan de la misericordia wa liyuthiqakum min rahmatihi wa litajriya alfulku bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yantre las pruebas de su poder y magnificencia esta que el envía los vientos anunciadores de la lluvia para que reciban su misericordia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 castigamos a los pecadores que rechazaron a sus profetas y es un deber nuestro auxiliar a los creyentes allahul ladhi yursilur riyah fa tuthiru sahaban fayabsuṭuhu fis samāi kayfa yashā Fayabsuṭuhu fi s-samā'i kayfa yashā'u wa yaj'aluhu kisfan fa taral wada qaykharaju min khilālihi Fa idha asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idha hum yastabshirun Allah iskin yambiya los vientos que forman las nubes las cuales dispersa por el cielo como desea despues las fragmenta y ves como la lluvia sale de su interior y cuando hace que esta se precipite sobre quienes quiere de entre sus siervos estos se regocijan <tose> mientras que antes de que se precipitara sobre ellos, estaban completamente desesperados. ¡Vamos a ver el resultado de la palabra de Dios! ¿Cómo se deshidrán el mundo después de la muerte? ¡Eso no se deshidrán el muerte, y es sobre todo lo que se deshidrán! Observa el efecto de la misericordia de Allah. Cómo revive la tierra tras su muerte. Quien hace revivir la tierra, resucitará a los muertos. Y Él es todopoderoso. Y si nos <tose> enviamos un rey, nos enviamos un rey, y nos enviamos un rey, y nos enviamos un rey, y nos enviamos un rey, y nos enviamos un rey si enviamos un viento abrasador que seca sus cosechas y ven como estas amarillecen tras haber reverdecido con la lluvia se vuelven ingratos fa innaka la tusmiu al mauta wa la tusmiu as-summa aduaa idha wallaw mudbirin itu o muhammad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 ni puedes guiar a los ciegos que no quieren ver la verdad y sacarlos de su extravío. Solo puedes hacer que te escuchen quienes creen en nuestras leyes y se someten a nuestra voluntad siguiendo el Islam. Allah, quien creció a los que creen en nuestras leyes y se sometió a nuestra voluntad siguiendo el Islam. Thumma ja'ala min ba'di dha'afin quwetan Thumma ja'ala min ba'di quwetin dha'fan wa shaybah Yakhluqu ma yashā'u wa huwa al-alīmu al-qadīr Allah es quien nos ha creado en un estado de debilidad, y los ha hecho fuertes después para devolverlos finalmente a la debilidad de la vejez. Él crea lo que quiere, y Él es el Omnisciente, el Todopoderoso. Y el día que el día de hoy se despliega, el día que el día de hoy se despliega, el día que el día de hoy se despliega,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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يكنس لهم سُنديو el conocimiento y la fe dirán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 Wa la in jittahum bi ayatin yaqulanna alladhina kafaroo in antum illa mubathilun Y hemos expuesto a los hombres con este Corán todo tipo de ejemplos Y si mostraras a tu pueblo oh Muhammad un milagro que probase tu veracidad quienes rechazan la verdad dirán a los creyentes no siguen sino falsedad y brujería. Kadhalika yatba'u Allahu 'ala qulubi alladhina la ya'lamun Así es como Allah sella los corazones de los ignorantes que no aceptan la verdad. Tasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffan nakalladhina la yuqinun Sé paciente, oh Muhammad. Pues la promesa de Allah acerca de tu victoria sobre ellos es cierta. Y no dejes que quienes carecen de fe te desanimen